Nos vamos con el chocolatazo a Nicaragua Tenemos a Luis, le va a hacer el chocolatazo a Yuz Bailin Ella está en Nicaragua Yuz Bailin es tu esposa Luis, tú te casaste con ella Apenas hace nueve meses Te casaste con ella ya en Nicaragua Y ya te regresaste para Estados Unidos Correcto, así es Tú eres como 20, 21 años mayor que ella Porque ella tiene 26 años, tú tienes 47 Correcto ¿No te preocupa ser 20 años mayor que ella? Pues no, la verdad que no ¿Tú eres de Nicaragua? No, yo soy de México, de Durango. ¿Y cómo la conociste? Por el Facebook. ¿Y antes de ir a conocerla en persona a Nicaragua, Luis, a cuánto tiempo duraron chateando o hablando por teléfono? Yo creo como tres meses. Entonces, ¿vuelas a Nicaragua para verla por primera vez en persona? ¿Era igual de bonita que en internet? Correcto, así fue. ¿Y te casaste a la iglesia y a lo civil o solo a lo civil? Al civil. Entonces, ¿te casaste con ella? ¿Te vienes para acá? ¿Tienes apenas unos meses que no la ves y tú le vas a hacer el chocolatazo para ver si se está portando bien? Eso es. Bueno, pues vamos a ver si esta relación relámpago va todo bien o a ver qué sucede. No haga ruido, ahí se está marcando. Sí, con la señorita Yusbeilín Hola Yusbeilín, te llamo de una compañía de chocolates Tenemos una promoción, no sé si tú estás casada, tienes novio Alguna persona especial para ti Nosotros le mandamos unos chocolates en forma de corazón Y es solo para promocionarlos, ¿tú tienes a alguien especial? ¿Y dónde son exactamente? Bueno, puede ser a cualquier parte de Centroamérica ¿Tú eres soltera? Yo no casada, pero mi esposo no está aquí tampoco, entonces no tengo a nadie cerca. Igual te los puede enviar a ti ya tú se los entregas a él cuando esté contigo. No, que ahorita no, la verdad no. No te gustaría enviárselos a nadie, pero igual tienes a tu esposo que es especial para ti. Sí. ¿Y cómo se llama tu esposo? Luis García. Luis García. ¿Y por qué no le mandamos los chocolates a él entonces? Porque él está en Estados Unidos. ¿Y no te va a visitar pronto? Sí, en estos campo Pero las aerolíneas no están saliendo bien. Estamos en esa disputa ahorita viendo si puede venir o no. ¿Lo extrañas y lo amas mucho? Al cien. ¿Y él es de Nicaragua? Sí, no, mexicano. ¿Y a pesar de que él está lejos, tú le tienes confianza? Al cien ¿Y tú crees que él te tenga confianza a ti? Pues él me cuenta sus cosas, pero no sé. Si yo le llamo por videollamada, me atiende cualquier videollamada que le haga. Porque tanto él como ella caminamos ocupados, Entonces, por lo menos si miramos qué estamos haciendo, que la confianza es mucho Increíble. Y él te manda dinero, te mantiene. Sí, él me mantiene. A mí, a mi hija, a pesar que no al de. Te preguntaba que si él tenía confianza en ti, porque parece que no. Él me dijo que te hiciera esta llamada para ver si tú no lo engañabas y le mandaba chocolates a alguien más. Qué raro. Adelante, Luis. Hola, amor, ¿cómo estás? Bien. Quería ver a ver si me mandaba los chocolatitos a mí. Mm. <risa> pues que se los mande. Bueno, ya vieron, me los va a mandar a mí, ¿eh? Pues ya sabe que estás tú ahí, Brody. Seguramente ya sabía. Me lo va a mandar a mí, ya sabía. Mm, Gracias, bueno. amor. No, ¿cómo va a celebrar si ya sabía? A ver, ¿qué opinas de que él haya dudado de ti? Pues que no, él sabe perfectamente la confianza que hay entre los dos al hacer esto del chocolatazo, él no muestra que tiene confianza y sí, hay Así confianza, no sé. Choco, nada más quería ver a ver si me los quería mandar a mí, porque ahorita andamos enojaditos por esto de la aerolínea que no nos deja, no me deja viajar y todo eso cinco veces que me cancelan el vuelo ya pues me siento bien, yo sé que sí si me los sí si me lo no dijo que tenía nadie más allá, yo sé que me ama y, y como le digo, los dos estamos ahorita muy frustrados porque no he podido ir en estos últimos diez meses por lo del la pandemia que es lo último que le quieres decir a us luis la amo la amo mucho con todo mi corazón con todo mi alma me enamoré de ella a través del facebook fue algo rápido este, en menos de tres meses fui a visitarla a Nicaragua, me enamoré de ella tanto que pues, le declaré mi amor y le prometí volver en diciembre para casarnos y así fue. Y la sigo amando. No, o sea que ya van dos veces que se ven en persona. Sí, fui en septiembre del año pasado y regresé en, en agosto, perdón, y regresé en diciembre ya para casarnos. Oye, Choco, después de nomás estar chateando y hablando por teléfono, cuando esto llegó allá a Nicaragua ¿no salieron del cuarto como por diez horas? No, no salimos todo el, todo el fin de semana de verdad no salían del cuarto yousbaeiling no con mi no, familia como ahí, ahí. <ríe> sí con la familia cómo no <ríe> sí mi mamá mi papá mi niña a qué hora se perdieron sí, sí. pillines Ay, de ratito de ratito nos nos disculpábamos y nos íbamos al cuarto un ratito esto pasó en la casa de bailing no al que eh, lo que pasa es que alquilamos como mi casa todavía no prestaba unas condiciones esto por lo que la niña no tenía su cuarto estaba donde en la habitación entonces como que era algo penoso entonces tuvimos que alquilar este hotel cinco estrellas podemos decir y ya ahorita pues ya ya ya tienen su cuarto ya Ahorita viene él a mi cuarto, a nuestra recama, prácticamente a nuestra cama. Fue pues él me apoyaron bastante en eso. Digo, ya se casaron, o sea, él entonces te arregló tu casa y todo y ya están ahí todo normal. Ya, y aparte que mi familia lo está esperando con una gran pena, esperando para pues que venga. ¿Cómo no lo van a esperar, Choco? Si ella es una mamá soltera, el Brody los mantiene seguramente a ellos y a ella también. <risa> ya <a ver>. sí. <risa> cuando se pueda. No, lo quieren porque les lleva así bolsas del army llenas de ropa, Choco, pero también primo pura de las yardas y de la segunda, no te pases. No, no, no para nada. Pura de marca. Puro Louis Vuitton. Oh, my God. Oye, ¿qué canción le quieres dedicar a ella? ¿Sabes que me gusta la canción de Te presumo? Te la quiero dedicar porque ella sabe que por medio de Facebook y donde quiera que voy, la presumo porque es una linda persona para mí, ella. Es mi vida, mi todo. Te Let it out. ¿Qué sientes, Yus Bailin? Él, él es bien amoroso y todo, inclusive él me hizo una música que se las cante. le pueden decir. Ah, ¿en serio? Él te escribió una canción. A ver, Luis, cántala. Ay, ay ya me pusieron nervioso, ya hasta se me olvidó la letra. Ayuda, mi amor, ¿cómo va? <risa> no, cántala se me olvidó la letra, amor. me pusieron tan nervioso que se me olvidó, pero sí le compuse una canción Ajá. desde la que primera. Nos conocimos en la el internet. Este güey te engañó, esa canción ya existe acá en México por muchos años. Se llama Lástima que por internet tan solo podamos chatear. Qué lástima. No no no no, no, no, no, no no, A ver, relájate, imagínate que estás ahí con ella Se la estás cantando, ¿cómo va esa canción? Ah, hay una parte donde dice que Quiero seguir soñando Con ese cuento de Ana que tú eras mi princesa Y yo tu príncipe azul Lucharé como héroe Ganaré la matanza Viento y marea Lucharé por tu amor Algo así de este. Lo que hace el amor, ¿no? Así es, así es Le he compuesto otras dos que tres Pero se la llevo de sorpresa por cuando la mira en el Nicaragua Se la voy a cantar personalmente Lo que digo yo, Choco, es de que si van a conocer Mujeres en internet, primero asegúrense Que las van a ver pronto Porque eso de que si sabes que no tienes documentos Estar conociendo mujeres en internet, mandándoles dinero Mandándoles esto y lo otro pa Nada más que les digan que los quieren Pues no está bien, o que te las tengan pero no les manden dinero Este brody la conoció Y rápido fue a verla Hay gente que no puede salir, viajar, pues no tengan mujeres allá, tenganlas aquí. Ahí está este Brody, un, un ejemplo de cómo se tiene que hacer esto de las redes, Choco. Pues sí, le salió bien. Luis, felicidades. Gracias, gracias bendiciones gracias. y gracias por todo. Esto fue el chocolatazo. Y tú te vas a quedar con la duda. Márcanos. 1 8 8 7 26 56 1 8 8 8 7 26 56 Erasmo y la chocolata. <risas>